Eh, tenemos como cada año talleres, talleres tanto para maestros, para estudiantes, que son talleres de promoción e incentivo a la lectura y escritura, a los maestros también un poco sobre adaptaciones curriculares, que es lo que bastante piden, entonces tenemos talleres para todo población, eh, también tenemos los concursos que cada año se lanza la declamación de poesía, redacción de cuentos también vamos a tener la parte artística que de los cuentacuentos, títeres teatros también que están viniendo entonces y también la policía que nos va a acompañar con los títeres ¿Se ha coordinado con la Dirección Distrital de Educación? Claro que sí, uh -huh. se ha coordinado, ya se ha lanzado, ya se ha sacado la circular uh -huh. también para que los estudiantes puedan participar, porque es la parte fundamental, ¿no? porque como le digo, como biblioteca y como gobierno, lo que pretendemos es fortalecer o promover la lectura y escritura en nuestros jóvenes y niños.